Con Sergio Abey son las once y media y en tres, dos, uno comenzamos a desayunar juntitos. Gracias por acompañar、Una、mañana más. Se apunta también el Álvaro Montes con este exitazo. Ese hombre, ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. はい。 すごい。 De la tele la tienes en el canal de r a d i o l e Búscanos en la TVT. Seguir aprendiendo. Matrículate en los colegios e institutos públicos. La educación pública es gratuita, potencia y educa en valores cívicos y democráticos. La educación pública refleja el respeto por la diversidad y la inclusión social. La educación pública garantiza la igualdad de oportunidades para toda la sociedad. Elige la pública. Matrículate en la pública. Ustea. EFCC-CAR. EFC-CAR. EFC-CAR. よろしくお願い i ます。<Flex> FlexiCar, muy flexi, muchos cars. FlexiCar. Seda Sur, únicos especialistas en el adorno para la confección del traje de flamenca. En Seda Sur, el mayor surtido al mejor precio. Ven y encontrarás todo tipo: lisados, carruchas, tiras, bordadas, flecos. Seda Sur, en Baltasar de Alcázar 8 en Polígono Industrial La Negrilla. Cajín 3034. Venta al por mayor y a particulares. Muebles Madrid renueva su exposición de la calle Madrid Cuadro en San José de la Rinconada y liquida todo lo que veas en exposición. Es el mejor momento para llevarte el tresillo en piel, las sillas de diseño o la mesa de comedor de tus sueños. Solo si llegas el primero. Pide cita ya. 954-790-198. Muebles Madrid Decoración. Es amueblando tu vida. Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera. ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a d h e Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes tenemos un 10% de descuento en tu tratamiento para que sonrías sin apuros. Pide tu cita en d h e i m p l a n t c o m y sonríe a la primavera. Y verde c o m e d a Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iberdecohumedades.es vender mi coche compramos tu coche vender mi coche compramos tu coche eres mi coche compromiso de pago 24 horas y si tienes una oferta、vender、ven y te la mejoramos 100% garantizado vender mi coche es estamos en sevilla carrefour san pablo en macro b o r mujos y en vender mi coche es s a b í a s que los picos son un invento cien cien por andaluz y que Marchapán ha creado el pico más sabroso y crujiente del mundo? No te resistas. Picos Don Rústico de Marchapán. Totalmente artesanales. Hechos sin prisa, con masa lenta y aceite de oliva virgen extra. Marchapán. Marchapán. Marchapán. De Utrera, naturalmente. Clínicas Revita del Dr. o o c t Oyola. En remodelación facial y rejuvenecimiento solo realizamos medicina estética normalizada que te permitan seguir siendo. Tú sin expresiones exageradas. Hazlo con los mejores. Veinte años de experiencia y o clínicas en las principales ciudades. Llámanos 900 325 325, NICA 58030. en Los electroprecios de Electrodoméstico Sevilla. Lavadora nueva de 8, 9 y 10 kilos desde 190 euros. Colchones y canapés a precios de fábrica. Y si necesitas renovar tu cocina, te la diseñamos y equipamos con financiación a tu medida y sin intereses. Electrodoméstico Sevilla. Estamos en Sevilla, Polígono El Pino. En Dos Hermanas, Polígono Las Norietas. Y en electrodoméstico sevilla.com. Una aventura, una escapada o una sorpresa. Eso es Hostal Nueva Andalucía. Ese momento íntimo y de relax que necesitas con tu pareja. Reservas en hostalnuevaandalucía.es. Con garaje privado. Ni en tu casa ni en la mía. En Hostal Nueva Andalucía. Radio Lee Sevilla. 101.5 Esas tiendas maravillosas, oye, cada vez hay más tiendas. Es un auténtico lujazo. Yo, cuando salgo a comprar, que me encuentro en la mayoría de ellas radiolé de fondo. Es una auténtica pasada. Comprar con alegría que uno compra mejor. Mira, que se inspira que llena más el carro. Que son inteligentes los dueños, claro que sí. 11:38, las niñas. Solo quiero papá. 私の家族の人たちはあなたの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の a 族の家族 l 家族の家族の家族の家 e の家族の s 族の家族 e 家族の家族の家族の家族 r 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 i の家族の家族の家族の家族の家族の家 私の家族のために、私の家族のた 多分、言えば、ラーソン、ペロイヤータイム、エロン・オケオ。 僕はあなたのために、私たちはあなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのた a に、あ d たのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのため i あなたのために、あなたの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 マント Sumando grandes momentos en este miércoles y por supuesto grandes canciones. Te has dado cuenta, ¿no? Que las canciones que tenemos en r a d i o l e todas son preciosas, bonitas, todas cuentan historias y prácticamente todas, por no decir todas, llegan directamente al corazón. Lo último de Melaza, cada madrugada, 12 menos cuarto.、Te、voy a echar de menos, yo que respiraba por ti, veo la vida sin color desde que no e s t á s Siempre hay que velar y pelear por tus sueños. Ahí estaban Melaza con esta nueva canción que nos encanta a todos. Y ahora Pastora Soler para que no te sientas sola ni solo. Una gran canción. Y tras Pastora, el chinchilla vistiendo santos. Déjame imaginar, déjame creer que estás. ペンサンドゥミー、ハブランドゥインフィニット。デジメー、コンタクト、エス f i Hmm. Y el vecino beso. Y vamos a seguir cantando durante toda la mañana, pero quiero aprovechar para enviar saludo a los oyentes VIP, los que nos escucháis a través de la aplicación de Radio l e Pero qué rico y sabroso, bailan las r u m b a s las españolas. Cuando levantan los brazos, sienten envidia las amapolas. メネガンドラフィンスティックアップオープパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパ レギュラーの緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑 ペレガントラティンクラーのテンポミント でもンキリコンイケサブロソウケバイラーレネアンラチンタライノクロボカンアシシュウメンウィスワヴェヒトイ Violet, con Sergia d e y pues aquí estaba y aquí continúo a tu lado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este miércoles trabajando? Quizá un poquito poniendo la casa al día, pensando q u é vamos a comer hoy, saliendo a la compra. Bueno, hagas lo que hagas, ya sabes, siempre con nosotros y con Miguel Campello. Tengo el alma medio c a c h a r y un raro pensamiento que ronda por mi cabeza. de e s あ tiempo que de aquí atrás y es como esa película que no tiene f i n a 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の t 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の e 族 a 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の なめがどやら ピンソーにとっては、ピンソーにとっては、ピンソーンソーにとっては、ピンピンンソーンソーにとってピンンソーンソーにとっては、ピンソーにとっーにとってピンソソーピンンクにン 何 <ió> Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me c a m b i e n a mi marido por Jesús Vázquez? Cualquier cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el Quinte Diez. Quintas jornadas medievales del Castillo de las Guardas. Del 15 al 17 de marzo, disfruta de un evento único en la comarca del Corredor de la Plata. Mercado de artesanía y productos gastronómicos, visitas guiadas, magia, espectáculos de luz y sonido, exhibiciones, talleres. Un fin de semana de actividades ininterrumpidas en un ambiente histórico. Ven a vivirlo. ProDetour, Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla. En Serrano Taguas tienes trajes de flamenca a precios de fábrica, desde 89 euros y con las mejores facilidades de pago. 14 modelos de nueva colección, 20 modelos clásicos y un stock sin competencia, con más de 20.000 trajes de flamenca. Te esperamos en nuestro gran centro comercial de moda flamenca de Boyuyos de la Mitación. Más información en serrano-taguas.com. Grupo Neumáticos La Negrilla cumple 10 años siendo un referente en Andalucía. Te atendemos en nuestros talleres de Neumáticos La Negrilla o en Neumáticos c a l o n g e Y para autónomos y empresa, los mejores neumáticos para vuestros camiones están en Negrilla Camiones. Puedes ver nuestros productos en la tienda online, neumáticosocasiónonline.com. Tus neumáticos a un solo clic con envío o montaje gratis. Somos Grupo Neumáticos La Negrilla.com. Vuelven los cinco días más esperados del año. Los días sin IVA de Mercamueble. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones, muebles auxiliares. Aprovecha y amuebla tu casa con todo menos con el IVA. Del 13 al 18 de marzo, días sin IVA de Mercamueble. Ya no tienes excusas ni tampoco IVA. Solo en tu tienda Mercamueble. Clínica Dental María Auxiliadora marca la diferencia en resultados y precios. Modernas instalaciones, últimas tecnologías de vanguardia. Este mes, 15% de descuento en tratamientos de ortodoncia e i m p l a n t o l o g í a Y financiamos todo tipo de tratamientos dentales a medida. Hasta 5 años, 0% intereses o sin intereses. En Avenida María Auxiliadora 18, d e n t a l m a r i a a u x i l i a d o r a c o m La sonrisa que te mereces. Con la A. Azulejos. Con la B. Bañeras. Con la C. Calentadores. Con la D. Duchas. Con la E. Espejos. En Proinco tenemos tu baño de principio a fin. De la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20. Polígono Industrial Carretera Amarilla. Sevilla. Proinco. ¿Sabes a dónde van los artículos cuando una tienda cierra? ¡Van a El Cerrojazo! En El Cerrojazo compramos artículos de tiendas que cierran y tú te los llevas al mejor precio. Artículos nuevos a precio de liquidación. Calzado, textil, decoración. Busques lo que busques, tenemos de todo. Estamos en el Cerro, calle Afán de Rivera 130. Si quieres darte un regalazo, ven a El Cerrojazo. マノデサント、リンピアラーロマノデサント、リンピサロン、マノデサント、イエラコシナ、エネルコッチ、エネル、ワテル、マノデサント、パナロテル、マノデサント、パナロテー、タイエラー、 ¿Te gusta comer bien? Ventapazo te ofrece su excelente cocina. La de toda la vida. Amplias terrazas con zonas infantiles y aparcamientos. Ventapazo, San Lucas Lamayor. Carretera Sevilla-Huelva, frente a Estación Repsol. Y e n b e n a c a z ó n a pie de Autopista Sevilla-Huelva. Ventapazo, la de toda la vida. Hola Marisol, necesito montar una cocina. Tú tienes de todo, ¿verdad? Pues claro, somos un Factory Electrodomésticos con 20 años de experiencia y tenemos todo lo que necesitas: Electrodomésticos grande y pequeño, homenaje del hogar y también productos de descanso. Entra en FactoryElectrodomésticosMarisol.com para ubicar nuestras 5 tiendas en Sevilla y descubrirás por qué tenemos más de 9000 clientes satisfechos al año. Factory Electrodomésticos Marisol, tu tienda de electrodomésticos. ¿En serio? ¿Has visto el traje de María? No me lo puedo creer. Es precioso. Me quedo loca con el estampado. ¿Es de r i b e s y Casals? r i b e s y Casals, especialistas en tejidos para trajes de flamenca. Gran variedad en lunares, lisos estampados y creaciones propias. Mercería y confección de todo tipo de ropa de hogar. r i b e s y Casals. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. 全ての悪いことは、悪いことは、悪いことは、悪いは、悪いことは、悪いいことは、悪 o ことは、悪いこは、悪いことは、悪いことは、悪いことは、悪いことは、悪いこは、悪いことは、悪いことは、悪いことは、悪は、悪いことは、悪いことは、悪いことは、悪いことは、悪いことは、は、悪いことは、悪いことは、悪 ピエット・ウラティト・レ・ヘイダー、 ならば、あなたのた e に、あな n のために、あなたの e めに、あなたのために、e なたのために、あなたのた e に、あなたのため e あなたのために、あなたのために、あな a のため l a なたのために、あな e のために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あな a のために、あなた a ために、あなたのため i あなたのた e に、あなたのために、あなたのため a あ i たのために、あなたのために、あなたのために、あなたのため s あなたのため saber que siempre e s t á が ahí quiero que sepas q と e voy a cuidar de ti い u é b o n i t ま es querer y poder confiar 「これ」 Llega d a v i n i a a Radiolé. Nuestra música tenemos por aquí. m i r a la última canción de j e r a i Blanco de Rebujitos, con la que está triunfando Nunca Pensaba. Nunca pensaba もう一つのことは私の思い出を忘れないでください。 カリタフラメンカル・ナレ・デメンタ portando camina en tu pierna テン、アキテメン・ミコ・デ・ e ダスデメンタ p u e s m i r a Where's Midam? Si el destino quiere que te vuelvas a reencontrar con esa persona que marcó tu vida y fue especial, pues pasará. Y si no, pues ni aunque te pongas, ni aunque insistas, ni aunque nada. j e r a y Blanco de Rebujitos y ahora s i Lache e India Martínez. por las playas de s a アノの世界では、ピアノ c 世界では、ピアノの世界では、ピア e の世界では、ピアノの世界では、ピアノの世界では、e アノの世界では、ピアノの世界では、ピアノの世界では、ピアノの世界では、ピアノの世界 o は、ピアノの世界では、ピアノ e 世界では、ピアノの世界では、ピアノの世界では、ピアノの世界では、ピアノ e 世 e で a ピアノの世界では、ピアノの世界では、ピアノの世 e では、ピアノの世界では、ピアノの世界では、ピアノの世界では、ピ o ノの e 界では、ピアノの世界では、ピアノの世界 ならば、ならば、ならば、ならば、なら 残ー ピンで買ったら、このジい。ピンた LET'S go. なので、あなたはあなたは今なたはあなたはあな a はあな e s あなたはあなたはあなた i あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあなたはあなはあなたはあなたはあなたはあなたた Sergio a d e y Pues el reloj que marca el tic tac tic tac tic tac dice que son las doce y media y es momento para recibir a Jairo de remache mientras seguimos trabajando un poquito. Tic tac tic tic t i tic t i tac tic tac tic tic tic t i tac. Venga, s u Ven、no、a v e m 思 n t e r ていることを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていること e 思い浮かべていることを思い浮かべている a とを思い浮かべ どうしたらいいの テキテキテキ i キテキテキテキテキテキテキテキキテキキテキテキテキテキテテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキ よけ、ポトウエソウ、カミノコモンレロケノサビャヨケ、ポトウエソウ、カミノコモンレロケノサビャヨケ、ポトウエソウ、カミノコモンレロケノサビャヨケ、ポトウエソウ。 En la aplicación en radiolé.com y en tus altavoces inteligentes. Radiolé Sevilla 101.5 マロディサント、マロディサント、ポンバイライノリンタント。マロデサント、マロデサント、ポンバイライノリンタント。 Convierte los objetos de metal que nos sirven en dinero. Abre sus puertas. Recycling Kivir. Compra y venta de chatarra. La mejor opción para reciclar. Compramos vehículos con baja inmediata. Desmontaje de naves industriales. Recycling Kivir. Calle Vías, Alaria 28, Polígono Fuente Quintillo, Monte Quinto. RecyclingKivir.es. Llegó la hora de reciclar. Rompe barreras. Enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible. Precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías. Cinco años de garantía con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955-44111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.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 A la Aventura Antoñito Molina Llega a Sevilla De Tour、no、10 de mayo、9 y media de la <que S 1> noche、n i f e s、no、u r Stadium de la Cartuja。Forma parte de la aventura musical de Antoñito Molina。Compra tus entradas en MarcaEntradas y Ticketmaster.10 r Aventura A la t u o de mayo, en Sevilla. Soñar con una reforma está muy bien, pero verla hecha realidad es increíble. Por eso, en Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom más amplio en nuestra tienda de Parque Alcosa, donde tu sueño se hará realidad. Pepe Matega, especialistas en azulejos, pavimentos, muebles de cocina y baño, mamparas, griferías. Pepe Matega, ¿sueñas con reformar?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 Vez, ame, sin r t e l ん。 Hoy un día espléndido en prácticamente todo el país. Primavera adelantada y primavera de colores con una bella con alma que llega a continuación y a quien queremos mucho en Radio Les. Se llama Saraima y suena así de b í g i d o Quiero tenerte muy cerca, contigo yo quiero vivir. fantástico y maravilloso de esta canción lo tienes d ó n d e d ó n d e d ó n d e ya lo sabes en radiolé.com e c h a l e un vistacito porque día a día vamos actualizando nuestra página con un montón de novedades una menos cuarto que llegan la cabra mecánica y andy lucas dentista de de de de tú り e quedas a mi lado y el mundo me parece más amable más humano ピンチッタコ、テキ Y el mundo me parece más どうしても私たちの家族が好きなことを思い出すことができま te q u e d と s a う i lado y el mundo me parece más amable más humano m e n o ことは、もう一つのこと e もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう e つ e こ e は、e う一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、t う一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つの e me もう g a のことは、も どうしても私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私 s ために、私のために、私の sin 私のために、私のため siento con amargura que estoy perdiendo la frescura que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura que tú. Tú めに、私のために、guapa y tan lista y tú que te mereces y un príncipe un dentista tú te quedas a mi lado. マスマホはもう一つのことです。 メッケーティアパサドーンイノテケデスンセレンジョーイケーティンポノペドナイノカミナパソレントケトゥボグリティスンミエドー 俺が言うときに、がとに、俺が言うときに、俺が言が言うときに、俺が言うときに、俺が言ときに、俺が言うときに、俺が言うときに、俺が言 よいよ、よいよ、よいよ、よいよ、よい 「めおりで」 intentos por querer descubrir cada día algo nuevo de tanto jugar con los sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños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 Recordatorio importante. Mira, que puedes salir a la calle y te pueden preguntar qué radio escuchas, o te pueden hacer la pregunta por teléfono, ya sabes. Radiole. Es la respuesta correcta. La radio, por ejemplo, de Esperanza Fernández, que llega aquí con su guitarrina. Venga ya. ¡Una guitarrina!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 Hola a todos, ¿qué tal? Un gustazo estar contigo en este ratito que tenemos, en esta cita que tenemos diariamente con las sevillanas. Para comenzar, p para comenzar algo r comenzar a a bueno, no bueno, buenísimo, con la autoría de uno de los miembros del grupo, José Antonio Domínguez, más conocido como Mínguez por todo el mundo de, de las sevillanas. Este colgado me quedé, así suena lo más reciente de Sal Marina. Intentando Buscar una rima, buscar una melodía, hacer una canción en definitiva no es tarea fácil. Ella tiene sus secretos y ella música. Ahora con Julia Garrido. You're、yeah, l l、well、t h e r Pronombres de Julia Garrido, ella es la música. Podríamos decir que ella es la música también. Para María de la Colina, 40 años cantando y, y sigue diciendo que lo nuestro es imposible. Imposible sería sin ella. あ、no so、j a つみな、わんどえらもせ s o l と que yo q u i e し o だとみ desea、desea、とぶらっとのみ desea、duele tu r i e r d a デジャネコンビ よし よろびんどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきど よく見たことあるよ。 Él dice que los cerrojos de mi puerta ni se abren. Pues precisamente cerrando el disco llamado Sin Prisas llega Domingo Manguara, unas sevillanas cazadoras y sensuales. Los cerrojos de tu puerta no se cierran ni se abren. No se cierran ni se abren. Los cerrojos de tu puerta no se cierran ni se abren. どうせ、l ーズ e とく e ったら、どうせ、せ、せ、あれ、a う n せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、o せ、o せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、せ、viento, que no te,、no、te roce ni el aire, que no te r o せ、e Porque me enciendo por dentro como candela que arde. Cuando sueño con tus labios, yo no sé lo que me pasa. Yo no, sé pasa. Labios, yo no sé lo que me pasa. Cuando sueño con tus labios, yo no sé lo que me pasa. Yo no sé lo que me pasa. ¿Qué parece? Porque me matan las ganas. ¿Qué parece que me muero? Porque me matan las ganas. El viento, que no te roce ni el aire, que no te roce ni el aire, porque me enciendo por dentro como candela que arde. ni el cariño más profundo, ni riqueza ni caudales. Ni riqueza ni caudales, ni el cariño más profundo, ni riqueza ni caudales, ni el cariño más profundo, ni riqueza ni caudales. Ni riqueza ni caudales, que no hay nada en este mundo, que contigo se compare, que no hay nada en este mundo. c o n t i g o se c o m p a r よ que no く見ると、よく見ると、i e 見ると、よく見る o よく見ると、よ e 見 o と、よく i e と、よく見ると、よ e 見 o と、よく見る e よく見 i と、よく見ると、u く m e と、よく見ると、よく o る r よく見ると、よく見 o o よく見ると、よ a 見 e arde. Yo quisiera ると、よく見ると、よく見ると、u く見ると、 トラブラスとカリシア、トラブラとカリシア、トラブラスとカリシア、トラブラスととカリシア、トラブラスとカリシア、トラブラスととカリシア、トラブラとカリシア、トラブラスとカリシア、とカリシア、トラブラスとカリシア、トラブラとカリシア、トラブラ y sirviendo que no te roce ni el aire que no te roce a i el aire porque me enciendo por dentro como cam sevillanas consolera la sevillana consolera que nos llega todos los días gracias a de flamenca aires de feria se acerca la hora llega el momento has elegido ya el tuyo tienes tienes muy a para que para que eches un vistazo y, y elijas ya de una vez もう1回目がことはう1回目のことはもう1回目のことはもう1回目のこのこはもう1回目ことはもう1回目ことはもう1回のことはもう1回目のことはもう1回のことはもう1回目のことはもう1回のことはもう1回目のことはもう1回のことはもう1回目のことはもう1回のことはもう1回目のことはもう1回のことはもう1回目のことはもう1回のことはもう1回目のことはもう1回のことはもう1回目のことののこののこのののこののこのの アトミラバラベオ、どんできらけよみれ、どんできらけよみ レミダディオケマレデサミしたテイドラデサミダラテイドラデミダディオケマレディ マッディゴー・フィンドー・ウォーレット、マッディゴー・フィンドー・ウォーレット、キュンとインコルドレット・オイローフォー。 Que bien te sienta, chiquilla, que bien te sienta. Que bien te sienta tu traje de flamenca, Aires a Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía. Adriático Records presenta Sevillanas 2024. Amigos de Gines, Las Carlotas, María de la Colina, Las Soles, Sal Marina, Somos del Sur, Manguara, Lubricán, Onuba, Cintia Merino, Media Luna, Cristian Guerrero, María Márquez, Isaac Cruz y Fran Doblas. Un mundo por Sevilla. ¿Frío? ¿Has visto el traje de María? No me lo puedo creer. Es precioso.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 la primavera la madre que te espera rocío es así nos lo presenta el grupo hinojos y ya que estamos en el rocío nos quedamos un ratito más en compañía de las soles también con unas nuevas sevillanas que acaban de ver la luz y que lleva como título quién viene Olé, Donde suenan las sevillanas, estamos a pocos días del domingo de Ramos y aquí en 20 por Sevillana s suenan Sevillanas Cofrades. Hoy nos vamos hasta Huelva con Manguara a su reina Victoria. En esta tarde que florece tu mirada. え<音楽> Por Sevillanas. Buscamos también otras novedades por Sevillanas. Ya sabes que nos encanta estar al día de todo lo que sale, de todo lo que se cuece. Pues aquí hay algo que está cociendo y que huele muy bien. Tu amor amargo es lo último del lubricante. Tu amor amargo me va a matar, pero no puedo vivir sin él. ファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンフ ケメドミナーラボウンターケメドミナラボウンターボープレビドアラノセセケメドミナラボウンターボープレビドアラノセセケメドミナラボウンターケドミナラボウンターケタナマルゴコマエカフェケタナマルゴコ どめたけでしゅいどめたけでしゅいどめたけでしゅいどめたけでしゅいどめたけでしゅいどめたけでしゅいどめたけでしゅいどめたけでしゅいどめたけでしゅいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいどめたけでしいしいしいしいしいしいたしいし 「あまるご」「レシピはどの」「カンビアで」 de Lubricán a Somos del Sur Cambiamos totalmente el chip Nos ponemos en las pilas porque te invito a la f... No me cuesta nada De ayer, hoy y siempre. Vente por Sevillanas. He aquí una de esas sevillanas imprescindibles e inolvidables. Seguro, seguro que te apetece este loca de las Carlotas. Yo quisiera respirar el aire que respira esa mujer. Ella lo tiene, yo lo deseo y lo quisiera tener. Y lo quisiera tener. 何 <Yeah. S 2>、yeah. ペサル a ラビオトカルスフェルトカントロベーアデスペタカントロ a ーアデスペタカント r ベーアデスペタカント e n ーアデスペ e de トロベーアデスペタ 私たちあなたの声を聞いてくだ メディサーキュー・オブ・イ・ヤッタメディサーキュオブ・イ・ッタ La locura de un amor. Estamos recordando piezas maravillosas. Del alba a la madrugada. Esta joya que tiene guardada en, en un cofrecito con la llave bien echada Isabel Fallos y nosotros le embocamos. Y detrás de esa mirada que me tiene enamorada. Que me tiene enamorada. Y d e は r á s は e esa mirada Que me は i e n e enamorada Es el misterio del cielo Y lo profundo del mar Y lo p r は f u n d o del mar e 見 una calma inquietante Que me た目は a た目は ダメダ すごい。 私たちの心の声が溢れるように、私たちの心の声 a 溢 o るように、私た r の心の声 o 溢れるように、私たちの心の声が溢れるように、私たちの心の声が溢れ n ように、私たちの心の声が溢れるように、私たちの心の声が溢れるように、私たちの心の声が溢れるように、私たちの心の声が溢れるように、私たちの心の声が溢れるように、私たちの心の声が溢れるように、私たちの心の声が溢れるように、私たちの心の声が溢れるように、私たちの心の声が溢れるように、私たちのの�の��れるの 見た目 e 楽しみだ。見た目が楽しみだ。見た目 e 楽し con Mila Ortiz. Que nos vamos ya, que esto se ha acabado muy pronto, pero que tú ya sabes que puedes encontrarnos cada vez que quieras. La app de Radiolé, o se lo pides a Alexa, o se lo pides a Siri, o se lo pides a Google, o sea, tú quieras, porque tienes la oportunidad de escucharlo a la hora que mejor te venga. Ahora te decimos adiós entre y el amor, con Cantares de Huelva. Adiós. Entre cariño y amor hay una gran diferencia. entre c a r は ñ o y amor h い y una gran diferencia entre cariño y amor hay una gran diferencia que el cariño va a existir, necesita la presencia y s 優しい人はあなたの愛の優しい人 sin embargo el amor, amor aumenta con la ausencia 家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家庭の家 y hasta bonita vivencia el cariño son recuerdos y hasta vivencia q u el e amor es vendaval que es mi existencia que el amor siempre te llama y te llama y te llama tu tremenda querencia Y solo sale en feria. No me lo creo. Pues ve a la Casa de los Disfraces y busca el Duende de Sevilla. Trajes de Flamenca Económicos hechos en Sevilla. El Duende de Sevilla. Trajes de Flamenca Económicos modernos de gran calidad. Encuéntralos en la Casa de los Disfraces. Avenida de Montesierra, 20, Sevilla. Adriático Records, Sevillanas 2024. Amigos d e g i n e s Las Carlotas, María de la Colina, Las Soles, Sal Marina Sur, Manguara, Lubricán, Onuba, Cintia Merino, Media Luna, Cristian García. g e r r e r o María Márquez y Frando Blas. Un mundo por sevillanas. Seda Sur, únicos especialistas en el adorno para la confección del traje de flamenco y or surtido al mejor precio. Ven y encontrarás todo tipo: p lisados, carruchas, tiras bordadas, flecos. Seda Sur, en Baltasar de Alto c Industrial La Negrilla. Callín e i m p t a 3 4 Venta al por mayor y a particulares. ラヴオレン。 Con Sergia o d e y Fin de la cuenta atrás y es que tengo algo importante que contarte y es que, atención, el miércoles de la tarde tenemos un concierto exclusivo de De Marco Flamenco en Madrid, concretamente en el Café Berlín. Queremos llenarlo únicamente con la familia de Radio Le. t Trescientas personas de Radio Le acudirán a uno de los eventos más increíbles de este año. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entra rápidamente en radiole.com en nuestra. Página, te explicamos cómo no puedes faltar el próximo miércoles Radio Le con De Marco Flamenco. Me gusta tu risa, niña inocente. Me encanta tu boca, tus labios me pierden. Me gusta la manera que tú tienes de querer. Me gusta que digas por mí, te mueres. Te lo、no、pasan más cuando. 何 I'm s o I'm r r y I'm s r y I'm y I'm s o y o r r y s o r y i I'm s m s いいかげんにかみろ、いいもてま u e しゅ m i o <¿Sí? S 1> <todo. S 3>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 Veinte días con veinte ciento por de descuento y veinte meses para pagar sin intereses en Muebles Rey. Enamórate de los veinte con el Love 20 de Muebles Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares, Frente Hipercora El Jarafe. Este año vive como nunca la Semana Santa en Dulces Maima. Encontrarás a precios s incompetencia sabrosas torrijas y exquisito bacalao. O elabora tus propias torrijas con pan de torrijas. Precios insuperables para mayoristas y nuestros productos estrella con descuento sobre el precio. Calle Herramientas 810, Polígono Navisa, dulcesmaima.com. Maima mía, Treinta años con los mejores precios de Sevilla.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 Todo lo que necesitas al mejor precio. Consigue gratis nuestra tarjeta de socio y obtendrás hasta un 10% de descuento. Si buscas algo, ven a Maxihón, junto al Centro Comercial Vega del Rey y El Manchón. Que quieres vender tu coche y en h r e m o t o r por tu coche cuidado te pagan más rápido fácil y sin complicaciones coge tu cita ya véndelo HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández m u r u b e 36. Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla. Hasta el 2 de abril, por la compra de un kilo de filete de pez espada, te regalamos un kilo de jamoncito de ala de pollo. Variedad y calidad al mejor precio. Además, almeja blanca a 2,70 al kilo. Cinco océanos, lo mejor en congelados. Vuelven los electroprecios de Electrodoméstico Sevilla. Llévate un aire acondicionado con Wi-Fi marca Ferrol y de tres mil frigorías por solo s i e t a euros o de seis mil frigorías desde quinientos ochenta euros. Tu aire acondicionado nuevo con garantía y financiación a tu medida sin intereses. Electrodoméstico Sevilla. Estamos en Sevilla. Polígono El Pino en dos hermanas. Polígono Las Norietas y en electrodoméstico sevilla punto com. Clínica Dental María Auxiliadora marca la diferencia en resultados y precios. Modernas instalaciones. Últimas tecnologías de vanguardia. Este 15% de descuento en tratamientos de ortodoncia e implantología. Y financiamos todo tipo de tratamientos dentales a medida. Hasta cinco años. Cero por c intereses. e o i n t O sin intereses. En Avenida María Auxiliadora 18. d e n t a l m a r í a a u x i l i a d o r a punto c o m La sonrisa que te mereces. Escucha cada mañana. Café. Café o PT m t pavimentos, sanitarios, Estamos e e Azulejos, muebles de cocina y baños. Estamos en Sevilla y San José de a cocina baños. San la Rinconada. a Icos. c José y y Olé, de 7 a 11 de la mañana, con Joaquín Hurtado, en Radiolé. Café Olé. Radiolé 101.5 no podía faltar en este miércoles nuestra queridísima y fantástica maría carrasco que oye se pone a cantar y nos eriza la piel nos pone el vello de punta y más si habla de una figura clave yo creo en la vida de todos de ese abuelo al que queremos achuchar por ti mi canción tú que siempre el que dirán lo que piense lo que opine la gente tú a lo tuyo y adelante para atrás ya saben ni para carmen lemos llega con la oferta esta maravilla a radiolé Le... Así que la segunda s vez existen y que oye que se puede recuperar a la persona que quieres pero no siempre no esperes a que el animal a que te dejen cuida el amor riega esa plantita como te digo siempre tras carmen lemos rosario Tenemos todo en Radiolén. Bésame, como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis r o s t o s siempre. マスカミラディオレー、ミメジョーアミゴ。 s e r g i a d e Buenas tardes, buena tarde, buenas tardes a r a c h a a l d e ó n Son las dos y media y nos abrochamos el cinturón. Ya sabes que es la recta final, últimos minutos que compartimos en el día de hoy. Como siempre, me falta tiempo para meterte tantos éxitos, ¿eh? tantas grandes canciones. El sueño eterno es el nuevo trabajo discográfico de Medina z a r Reinventan, con el que vuelve Medina Azar a demostrar su ilusión. Y sus ganas de comerse el mundo muy bien acompañado de José Luis Figuereo Franco del Barrio. ¡Qué maravilla, por f a v o El sueño eterno, como te gusta esta canción, va dedicada especialmente para ti. Que no te la quite nadie. se queda por más ら o、bon、い i t a que tú seas niña nunca presumas de ser la más bella porque el tiempo pasa y la hermosura se lleva nunca presumas de ser la más bella porque siempre queda la huella del tiempo か分からないか分からないか分からないか分からないか分からない なまやなでまやなでまやまやな マルシーのラフィーバー、ライン s ベースの上、ライ r のベ e スの上、ラインのベースの上、ライン e ベースの上、ラインの上、ラインの上、ラインの上、ラ o ンの上、o インの上、ラインの上、ラインの上、ラ e ンの上、ラインの上、e インの上、ライン u e ラインの上、ラインの上、ラ a ンの上、s インの上、ライ e の上、ラインの上、ラインの上、ラインの上、ラ n ンの上、ラインの上、ラ s ンの上、ラインの上、ラインの上、ラインの上、ラインの上、ラインの e ライン e RadioLe.com y descubre las novedades de tus artistas favoritos. Tu web es RadioLe.com. RadioLe Sevilla 101.5 Las jornadas medievales del castillo de... del 15 al 17 de marzo d i s f r u t a de un evento único en la comarca del Corredor de la Plata. Mercado de artesanías g a s t r o n ó m i c o s visitas guiadas, magia, espectáculos de luz y sonido, exhibiciones, talleres. Un fin de actividades ininterrumpidas en un ambiente histórico. Ven a vivirlo. Prodetour, Turismo de la Provincia. Diputación. Los Alcores, seguimos creciendo. Espacios renovados, nuevas aperturas, moda para toda la decoración y complementos para el hogar, hipermercado y además cines y apertura de Galaxy Park Bowling. ¿A qué esperarnos? A 92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla, centro comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Son su problema. Con la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola, reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas r e v i t a e somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados. Más info en Clínicas Revital, el 900-325-325, NICA-58030. Marisol, necesito montar. Tienes de todo, ¿verdad? Pues claro, somos un Factory Electrodomésticos con 20 años de experiencia y tenemos todo lo que necesitas. Electrodomésticos, gargante del hogar y también productos de descanso. Entra en FactoryElectrodomésticosMarisol.com para ubicar nuestras 5 tiendas en Sevilla y descubrir más de 9.000 clientes satisfechos al año. Factory Electrodomésticos Marisol, tu tienda de electrodomésticos. Radio Le, Radio Le. Búscanos en Facebook, Radio Lee Andalucía. ¡Ceramos! En Twitter, Radiolé AND. Esta Semana Santa que no te falten los productos el guijo, los pestiños de m i e r i t o s y sobre todo las riquísimas torrijas. Todos elaborados de forma artesanal. Este año me va a ayudar mi madre con las torrijas y el mejor de los ingredientes, el pan especial torrijas de dulces guijo. En Semana Santa, un acierto fijo. En Flexigar hay muchas casas. En Flexigar hay muchas c a s Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. En Muebles La Negrilla, diseñamos tu y según tus necesidades. En Muebles La Negrilla, también hacemos s o f á s y armarios a medida. En Muebles La Negrilla, tenemos financiación hasta intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es. Radio Lee Sevilla, 101.5 A esta hora es de 39 pillo siempre muchísima gente con las manos al volante después de una jornada de vuelta a casa escuchando la mejor música española y bendito el homenaje de Diana Navarro a Concha Piquer con una que atraviesan el corazón. Esto que suena en Radio l e ó se llama Se dice. Si te si vas sola, q u e desgraciada es. Se dice que coqueta si con un hombre va. どうして 私たちは、もう一つのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことを知っている。 Quieren oír tu voz y por supuesto, nosotros queremos que canten. Adelante, Kiko y Sara, novedad importante en Radio l e Me ríe en patio y b a i l a t e fuera del corazón. Cuando estás aquí no puedo contenerme. Amanezco junto a q u y veo tu cuerpo a c o n t a luz. Me das c a l a m a pintas de color, luz grise, género. 全然 <De S 1> <nuevo. S 2>。 毎年、こあなたのために、あなたた ♪ Tú eres lo primero. 自分のために自分のために自た ほら、tu voz. Yo quiero tu voz. Hola, estoy aquí. No querías oír mi voz?、Ah. vale la de kiko y sara bueno pues kiko y sara ya se marchan e ¿eh? hasta de aquí un ratito de momento vas a escuchar las voces de india martínez y de la flaca que nos cuenta una tele un auténtico culebrón 《「新 <Sí. S 2>、sí. la Tarde, y estamos aquí ya juntitos en el rinconcito de las confidencias. Yo ansiando a ver qué me cuenta Gema m Castano. Es que tú siempre esperas que yo te cuente cosas.、Claro. Ya soy más de cantar,、claro. que c o n t a r No, pero a mí me gustan las exclusivas. Ya sabes, tengo、oh, una p e r b a Bueno, pues espérate que me la cuentas ahora. Mientras me despido de mi público, saludos y gracias de ser ya. Dejamos mañana a las 11. Que seas feliz. Un besazo. Un ¡Qué m a Castillo. t á s las 3 de la tarde, la llama del amor que se prende enseguida. Aquí, aquí hay llama, aquí hay llama. Ay,、uh, y amor,、uh, mucho amor. <ríe> bienvenido, bienvenido a Radio LED. Tiene delito tu querer, es como el efecto de un imán. Que poco a poco vas atrayendo mi mirada. Es una bomba de emoción. みんな、くっついたら、やまれらのおかげで、くっついたら、くっついたら、くっついた e くっついたら、くっついたら、くっ d e たら、くっついたら、く e ついたら、くっついたら、くっついた e くっついたら、くっつい e ら、i っついたら、くっついたら、くっついたら、くっ d いたら、くっついたら、くっつ m たら、く que me くっついた me d e いたら、くっ a いたら、くっ m いたら、くっついたら、くっついたら、くっついたら、くっつい m ら、く i ついたら、くっついたら、くっついたら、くっついたら、くっついたら、a っついたら、くっついたら、くっ t e corta todo ルテーブルテー culo ブルテーブルテーブルテーブ m a qu r i o n ー t ルテ tonta ブルテーブルテーブルテー a ルテーブルテーブルテーブルテーブルテーブル a ーブルテーブルテーブルテーブルテーブルテーブルテーブルテーブルテーブルテーブルテーブルテーブルテーブルテーブルテ e d e テーブルテーブルテーブルテーブルテ アイ La cobertura de mi móvil tiene el の e s の家族の家族の家族の家族の家族 i 家 o, o r 家族の家族 Y una navaja 家族の家族の家族 e 家族の家族の t 族の o 族 o 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 Los 族の l 族の家族の家 m の家族の家 e の家族 i 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 t の家族の家 e の家族の a 族の家族の家族の家 a の家 r の家族の家族の家族の家族の家族 o 家族の家族の家族の家族の家族の家 o の家族の家族の家族の家 e マジで言うと、のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私は私のために、私は私は私のために、私は私は私のために、私は Lo hilo de la marioneta tonta tiene. ¿Sabes qué es lo que más me gusta poner en la tele? Los dibujos animados. Pues no. Amor. Yo...